Sodón, p r o c r e a m o en este hermoso Shabbat que el t i e r n nos nos está ofreciendo, nuestro Padre Celestial, haga entrever todas las clases de bendiciones sobre nosotros, su pueblo fiel y obediente. サマー。 Ve Jáucara. Mira que te pongo delante de vosotros hoy las bendiciones y las maldiciones. Algunos hombres llamados los padres de la iglesia. Que por medio de ellos han d e j e r i z a d o y han engañado a un sinnúmero de fieles que han adoptado su religión como doctrina que más se ajusta a su vida. Estas enseñanzas. Como comienza la porción de esta semana, las bendiciones y las maldiciones. Estas enseñanzas, como que han sido borradas de sus predicaciones, ha sido más importante para ellos enseñar y hablar. De prosperidad. Habrá de riqueza, bonanza, dicha, felicidad. Estos temas que ayudan a elevar nuestra estima. Está bien. a u n q u ayuda. No estoy en contra de la propiedad. No, que ser rico es malo. No estoy en contra. Pero nunca estos señores han tomado la propiedad como una doctrina. Ahí está lo malo. e s t o s s e ñ o r es casi nunca, muy escasamente, hablan de cómo alcanzar la santidad, el sacerdocio, sobre todo el temor a Jesús. Raúl, siéntate, a c á hay espacio. Algunos dicen que las maldiciones han sido superadas, que no es necesario hablar de eso. Algunos enseñan en sus, esto según en sus predicaciones. Peor aún. Muchas ovejas, usando el término cristiano, dicen amén cuando el día dice que ya no estamos bajo la maldición de la ley. No se dan cuenta que de que lo que llaman en ley. Se refiere nada más y nada menos que a la Torah, a las instrucciones divinas. Además, la Torah es la palabra de Jaseo, es su voluntad. Tercero, su voluntad no es más que la lavar. Palabra, Verbo, Yeshua. Yeshua es la palabra, es la palabra, es el verbo, es su carne. Así que se está llamando maldición, nada más y nada menos, que al propio Masías, al Salvador. Al propio i e s h u a Y esto no es, no solo es una blasfemia, es una insolencia, amado. Y por demás, una negación de la divinidad de Yeshua. ¿Por qué divino? Porque la palabra es divina. Y si la palabra está encarnada en c a r n a de a n él, lo hace divino. Amén.、Sí. Y otra cosa más. A negar a Yeshua está negando la palabra que es Hashem, como está escrito en Juan 1:1. En el principio era, era alabar, y alabar era con Dios, y alabar era Dios. Entonces, la negación se está cometiendo contra el propio creador. No sé si me ha d a a entender. Pero esta decisión de términos, esta decisión de conceptos y doctrinas que cada quien adota p es parte de una elección única. Y personal, llamada libre albedrío. Para entender el asunto del libre albedrío es necesario que cada individuo analice su propia conciencia. En l Atra, o amados, nos topamos con muy.、Eh, con para s u r g i con versículos que inician diciendo, Yemá, escucha, pero en este caso particular de nuestra, para allá de hoy, de esta semana, empieza diciendo, Re, mira, implica algo mucho más profundo. Hemos enseñado, y hace poco l o enseñamos que el Shema es obedece y escucha. Pero Reh mira, requiere como poner e、eh, x t r e m a atención. Podríamos decir que si m o s é s quien es utilizado por Jacén para llevar, para hablar por medio de él. Cuando Moshe dice, Re, mira, cabe preguntarnos, ¿dónde debemos mirar? Mirar hacia nosotros, a nuestro interior. Eso es lo que debemos de mirar. Cuando escuchamos prédicas, enseñanzas, que están llenas de efectos s a n a d o r reconfortantes, pero el que oye estas son adaptadas, si viene a la expectativa del creyente. Pero el que está escuchando, cuando ve que se está exhortando por algo, dice: lo rechaza. Diciendo: no viene el padre de j e s ú s El pueblo, en su mayoría, rechaza todo aquello que no se adapte a sus deseos y el plan. trazado En su vida. La mayoría no lo acepta. La elección de la forma de vida dependerá del nivel social, moral y con las condiciones a las cuales cada persona está pegada. Y estas comisiones están apegadas a unas verdades, a unas experiencias vividas en el trayecto por este mundo. Cada uno hemos vivido experiencias con unas personas o con una persona o personas que nos han hecho la vida mejor. Y han sido algo especial para nosotros. ¿Cómo es que alguien después venga a decirme algo contrario a esa persona a lo que tú has vivido y has experimentado? De esa persona que ha marcado. tu Vida para bien ha sido como un refrigerio en este c a u d o s o mundo en que vivimos. s p u e d a venir alguien y hacerte cambiar de idea, sentimientos y amor por esa persona? Si lo haces, sería la persona más ingrata. Que pueda existir en este mundo. No serías digna, digna de i g n a d ganarte la amistad de otra. Estás cayendo en lo más bajo o lo que confiere el honor a un ser humano. Estás cayendo con, está contra. al mismo creador. Porque esa persona es imagen y semejanza de José. Las verdades, las experiencias vividas de que he estado hablando, p o d r a n ser con cualquier ser humano, o cualquier ser amado, un gran amigo o un familiar. No dejan de ser experiencias inmemorables. ¿Y cómo se d a esas experiencias vividas con el Hijo del Hombre? Como lo menciona la palabra con Jesús a Masía. Amado, negar estas experiencias. Vivida en el pasado, en el cristianismo evangélico. Con Jesús a Mesías es negar la existencia de j a c e n Su palabra es lavar el verbo. No permita que nada ni nadie venga a poner sus huevos de la idolatría. E ignorancia en tus oídos. Haz caso omiso de esa voz envenenada, que lo que hará es llevarte a la destrucción de tu alma, como lo cita los sabios. a un pasaje en Piquet de b o r t que dice: no permita. Que el mal te convenza que la tumba es, es tu refugio. Negar a Yeshua después de haber conocido y vivir la s experiencia s que has vivido, amado, no, no lo puedo concebir en mi mente. ¿Por qué menciono la, los huevos de la idolatría? Porque el que toma los caminos y las enseñanzas que están contra la Torah, eso se le llama idolatría. ¿Por qué? Porque está colocando otras enseñanzas que no es la Torah, la palabra de l a c é n y las coloca. Por encima de la Torah. O van a conocer otra enseñanza que va en contra. Eso es, es y lo así l l a m a d Y esta maldición que conlleva a q u í A la muerte. Les vuelvo a decir: no permita que el mal que convenza que la tumba. Es t u refugio. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué lecturas o enseñanzas me estoy refiriendo? Que debemos tener cuidado para no colocar por encima de la pastora. Hay muchas en el, en el ambiente judío. Hay muchas literaturas muy afamadas, como es el s o a r Acábala, la g r i m a t i a la n e u m o l o g í a la Nueva Era. s í El j u d a í s m o existe en la Nueva Era. Hacen falta. Podría ser para ayudarte a vivir una vida caeloche? ¿Hace falta esta dictadura? ¿Esta dictadura tiene el poder de, de la salvación de tu alma? ¿Hace falta? No, no me hace falta. Como el tema de conocimiento, de información o de cultura en general, podría ser. Para ahondar en los temas, para conocer y poder arrebatar objeciones que se me podrían presentar. Puede ser. No hace falta. No hace falta el creyente, porque el creyente tiene al Rúa, tiene al m a s h i a c en su corazón. A lo que tenemos es a Rúa. Él nos conduce a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Como está escrito, yo soy el camino, la vida y la vida, que te enseña. だから、すきりにフェイスター、フェイス m ー、フ a イスター、ラウンド、シェルモンスト、カミナー、シェルオネスト、イヤマラプロジム。 Eso no se me enseña y t e regalgulle g el Rúa. Pero también aquí yo quiero saber un poquito más sobre eso llamado k a b a l a o Kabbalah. Ya te dije: todo está en la Torah, con garantía. Que lo que está en la Torah no hay peligro. En lo otro sí hay peligro porque en lo otro, c á b a l a por ejemplo, es m i t i c i s m o y está mezclado con esoterismo. Numorología es una forma sutil del enemigo alejarte. A dejar al cliente. Es una forma.、Si、te dice: puedes leer, puedes leer estas cosas sin dejar de p l a t i c a r a otro. Pero entonces estás. a sino algo que no debemos hacer. Estás sirviendo a dos señores. Y esto se te convierte, convierte en una maldición. m i deber amado es altar, e abrir los ojos espirituales. Cuando Acá enseñamos algo de c a b a l a que, l o s hombre, s a veces como más avanzado, s hablamos, pero hablamos algo c a l o s p o r qué c a l o s Porque no nos vamos al extremo de la parte esotérica, sino todo lo contrario. Empleamos los mismos elementos. Una explicación dentro del marco de la Santa Torah. Mi preocupación es de un padre. Los que son padres saben de, qué, de lo que estoy hablando. Los padres acá saben qué hacer cuando uno de sus hijos ve. Que está tomando un camino que no es el, el trazado por las normas de j e c e s Ese mismo sentimiento que yo y la cabeza sentimos. Cuando vemos que algo está sucediendo, que está socavando las bases espirituales de las almas, Que h a s h e m nos ha entregado aquí en b e l d e f o u r Entramos como, a veces, como en un shock de alerta. ¿Verdad? Entramos en un shock. ¿Qué pasa? Después d su alma, amado. Porque no queremos que nada le suceda a ustedes. Amados, estoy exhortándoles como padre a un hijo. Tengan cuidado. A veces el enemigo no está afuera en el mundo, como dicen, sino que está adentro. No permitas que el mal. Te convenza que la tumba es tu refugio. Piquet Award, capítulo 4, versículo 29. Tomando otra parte de la porción de esta semana de la Pallad, nos habla como el inicio. De las bendiciones y las maldiciones. A Gadosh b a r u j h u por la boca de Moshe, expone, expone ahora las bendiciones y las maldiciones que he promulgado en su palabra, la Torah y la r a b b a El verbo, como está escrito en el versículo 26. Y aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos del Señor, vuestro e l o a que os ordeno hoy. La maldición, si no escucháis los mandamientos del Señor, Vuelto a Edoa, sino que os apartáis del camino que v os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Perdón, mamá. Estos tres, p a su quinta, para allá, nos transmiten que quien seguía según la Torah y los lo mandamientos, i s s o los m su vida es considerada b e n d i c i ó n Mientras que quien vive según sus propias reglas, Lamentablemente, la realidad demostrará que está muy lejos de conocer lo que es vivir una vida de bendición, siendo esa realmente lo contrario, o sea, una maldición. Pero al, al leer estos versículos, podemos llegar A sentir que la Torah es un poco extremista. Porque todo tiene que ser bendición o maldición. ¿Acaso no existe quien no cumple con la Torah y de t o d a maneras su vida le da satisfacciones? Muchos ya están e acuerdo. No me ha pasado nada. Muchos pueden decir eso. Para poder responder a esta pregunta, tenemos que entender qué realmente es la bendición y qué realmente es la maldición. Bendición es un hecho que su acción es buena. Así como también su consecuencia. La acción es buena, pero también su consecuencia debe ser buena. Pues si el hecho aparenta ser bueno, más su consecuencia es negativa, eso no puede ser considerado bendición. Como está escrito, la bendición de Hashem no añada tristeza. Es decir, que para definir lo que es bendición no nos podemos guiar solamente por el primer momento en el cual ocurre el evento. Sino que debemos considerar también el balance final. ¿Qué i n me está entendiendo? ¿Quién está conmigo? Una vez yo puse este ejemplo: un comerciante inaugura, inicia un negocio. Con el mayor de los deseos de poder afianz afianzarse económicamente. Por momentos la venta es buena, pero no lo suficiente como para cubrir la inversión. Si él se guía, Siete comerciantes, así como g i o v a n n i s e g u í a por las entradas actuales, en p o c o t i e m p o esa alegría d e comienzo va a tropezar con una cruel realidad. Sin embargo, Lo contrario sucede cuando con quien s a c a cuenta de sus ingresos, como también de los, sus egresos, esta persona tiene muchas más posibilidades de prosperar, pues sus gastos estarán acorde a sus entradas. O sea, venezolanamente, estápate. Hasta donde te alcance la cobija. Para el primero, ese negocio que ahora parece una bendición puede convertirse en una maldición. Pero para el segundo, su negocio tiene grandes posibilidades de ser una bendición completa. Esto mismo nos quiere enseñar la Torah. Todos vivimos con muchos deseos y aspiraciones. Y tal vez el más grande de todo es tener la, la posibilidad de ver a nuestros hijos bien casados y p r o p e d a d o s en todo el orden de su vida. Cuánta energía y esfuerzo invertimos los padres en la educación y formación de nuestros hijos dentro y fuera de la edad. Es por eso que Hashem, sabiendo que la persona busca siempre lo mejor para él y su familia. Le da un consejo muy claro. Observa, yo pongo delante de ustedes hoy la bendición y la, y la maldición. La bendición si escucharan los preceptos de j a ú n i c a La única manera de que. El ser humano tiene para poder saber q u é es bendición y q u é es lo opuesto o s e a que es la maldición, es comprendiendo que si es una orden de Adonai, seguro que eso es una bendición, aunque no le parezca. Pero si lo contrario a su voluntad, seguro que no lo es, aunque parezca que sí lo es. Un ejemplo: gran parte de la educación de nuestros hijos está basada en qué? en la ética. Antes de continuar, Vayamos a definir qué es la ética. Ética, aquí hay muchos profesionales, p u e decirme, d e conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas. Ética, p e r i c o ética, que tú u s a mucha ética. Conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas. Nuestra escala de v a l o r e s se miden o se mide según la ética social. Es decir, que lo que la sociedad admite es considerado. Ético. Lo que no es f a l t o de ética. La sociedad e s la que figura. Y este es, un, ese es el gran peligro que c o r r e m o s hoy día, el cual puede llevarnos a fracasar en la educación de nuestros hijos. Oído s padres y madres. Pues lo que hoy parece contrario a la ética, a los ojos de la sociedad, mañana posiblemente será visto con otros ojos. Hay una diferencia, pero abismar, Renato, abismar, grande. Entre quien educa a sus hijos según la Torah y quien lo educa según lo estipulado por la sociedad. Por eso, amados, nuestra para a l l de hoy, porción de la palabra de Jacén, de para esta semana nos da la llave para entrar en el verdadero. Camino dentro del cual tenemos que guiar y educar a, nuestro, a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Todos recibimos el mensaje: d e h a s h e m ¿a través de qué? De la Torah, sabiendo que es perfecta. Y es por este motivo. Que por más de 3.300 años seguimos transmitiendo el mismo mensaje. Pues las leyes divinas no tienen épocas. Son siempre las mismas. Son duraderas. Son eternas. Amén. Amén. Sin embargo, esto no ocurre con las leyes que fijan la sociedad y que van cambiando según la necesidad de la misma. Es por eso que hoy en día cada país fija su escala de valores según sus propias necesidades. Hoy en Venezuela hay una escala de valores. Que fija el propio, la propia nación. Y lo, y lo denomina ético, a lo que le parece conveniente. Sin embargo, lo que es ético para un país no lo es para otro. Y esta es la razón. por la cual es tan difícil hoy, hoy en día definir qué es ético y qué no lo es. Ahora podemos entender por qué la Torah nos dice que quien cubrirá su precepto recibirá la bendición. Mas quien no lo haga será acreedor. A lo p u e s t o Pues la mejor manera de vivir es sabiendo que cada paso que damos en la vida es un paso correcto y firme en nuestro camino hacia el bienestar total y no hay, no hay felicidad y bendición más grande que esa. Amén. Amén. Amén. Anímeme, dígame, Amén. Algo hacen. Así se piensa en alguno. A ver, tomando el versículo de Pasú 28. Continúa Hashem diciendo, por boca de Moisés, por Moisés Rabenu, y la maldición si no o b e d e c e a los mandamientos del Eterno. Vuestro Edoa, sino que os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, andando en pos de otros dioses que no conocéis. Estos pasajes están ligados a otros, como está escrito en d Evaín 30, 19, que dice: Hoy mismo llamo por testigo. Contra vosotros, a los cielos y a la tierra, de que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Este pasaje. Me recuerda que r a b s h a u l falleció, enseñado a los pies de un descendiente de Iglesia, el rabino g a m a l i e r cuando dijo al carcelero: Debe creer en el Señor Jesús Jamasía, y entonces será salvo él. Y su casa. Este rabino fariseo le dice al cacerero la palabra de la Torah para que viva tú y tu descendencia, dicha por Moshe Rabino. Ya para concluir, amado. La postura que cada quien adopta está basada en la c o n v i c c i ó n o en la enseñanza ciega. El libre albedrío que había al principio es de poder escoger cada quien. El camino de la vida o de la muerte, bendición o maldición, nos hace total y absolutamente responsable de nuestros actos. Y no hay a quien culpar. Cuando alguien dice que el Satán, el diablo, el Señor reprenda, le ha puesto una trampa. Solo se señala la causa, pero no el motivo que estuvo en la persona de ser vulnerable al pecado y a la divinidad de la carne, y no a la fortaleza que puede dar el Espíritu. ¿Quién me entendió esa última parte? Entonces e t o m u bien. No hay problema. Lo voy a repetir, me dicen las veces, r e p í t e o Cuando alguien dice que el Satán le ha puesto una trampa, solo se señala la causa, pero o el motivo que estuvo en la persona de ser vulnerable al pecado. Y a, y a la divinidad de la carne, y no a la fortaleza que puede dar el espíritu. La persona que escoge el camino de la p r d i c i ó n de la perdición, es totalmente responsable de sus actos, de sus pecados. De una realidad, de saberse que no es un shadik, que ha faltado a los mandamientos, que su decisión ha sido para él la más correcta y hasta muchas veces cómoda, pero no necesariamente la más correcta. Pues por escoger tal o cual camino, e s que está pasando por penuria, por problemas, por fraude, por pérdida, por enfermedad y para descontar. Luego es que ha de reconocer que el camino de la Torah es justamente el que ha hecho que el pueblo mejore. Sigue siendo hasta ahora el pueblo de Dios. Y Jacén sigue manteniendo su juramento, amado. Y sigue manteniendo su promesa. Entonces, re, mira. Es una introspección que cada quien debe hacer de su vida. Y evaluar si lo que ha hecho hasta ahora en su vida corresponde al camino verdadero. Los discípulos verdaderos de la Torah y de, y de Yeshua fueron llamados los del camino. Ese camino es escogido por el libre albedrío. Pero angosto, estrecho, quizás poco atractivo. Pero el otro, el ancho, es el que ofrece no solamente e l mundo amado, las doctrinas helénicas nos llevan a la verdadera justicia. Perdón, no nos llevarán a la verdadera justicia. Sobre el fin del tiempo s e ha evaluada cada obra como lo relata el libro de Apocalipsis, Revelación, que dice: Así que pongo ante ti una vez más la vida y la muerte. Imitando a Mosés r a b e n o tuve que llamar. Vida eterna o fuego con su dolor. Como está escrito, y fueron b u z g a d o s cada uno según sus obras. Mandamiento cumplido. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al arco de fuego. Esta es la segunda, esta es la muerte segunda. El a g o de fuego. Por lo s que no resucitaron en Yeshua. Esa es la segunda muerte. La muerte s segunda. Para esas almas que no resucitaron por la segunda venida de Yeshua. Según Apocalipsis 20, 13 y 14. Shabbat Shalom.